En esta mañana Para que sea un día provechoso Dirigido por el creador El señor de la gloria El Dios eterno El todopoderoso Aquel que en el principio era el verbo Y que el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Dios mismo se hizo carne El verbo se hizo carne Y habitó aquí entre los humanos y nos dejó estas reglas benditas de una vida próspera, de una vida buena, saludable de una vida de que podamos recoger frutos frutos buenos, sí que en esta mañana la palabra de Dios entre en su vida, en su corazón para que tenga la bendición y tenga usted el poder de Dios en su vida para vencer las vicisitudes vencer los problemas y dificultades y así su vida sea mejor cada día esto es el programa manantial de fe de la iglesia apostólica unicista de chile porque apostólica porque seguimos los eh, el evangelio y los consejos de dios que dejó a través de los apóstoles y porque unicista porque creemos en el único dios un solo dios no hay dos dioses, ni tres, ni cuatro, ni cinco dioses. Es un solo dios que se manifiesta en muchas maneras. Entonces apostólica y unicista. ¿Y por qué de Chile? Porque estamos en Chile. Por eso, por cierto, nuestro Chile lindo, Chile querido. ¿ah? Un Chile que sobrevive seis meses sin lluvia. ¿Qué otro país sobrevive? como vive este país? Nuestro. nuestro. Nuestra nación aquí en la zona central Seis meses sin lluvia Algunas veces más Y ahí está la mano poderosa de Dios Sobre este Chile Chile para Cristo, sí Será para Cristo Usted uno de ellos Que Dios le bendiga poderosamente Estaré leyendo una parte de un salmo Para que tengamos la palabra de Dios Como firmeza Como columna firme en esta mañana El salmo 37 y dice así por jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado mire lo que dice ¿Ah, qué lindo cuando el hombre cayere o la mujer no quedará postrado porque dios sostiene su mano joven fui a ah, este este es un versículo recurrente muchas veces en nuestra iglesia y dice así joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan ah si sí, ya me voy, a, me voy a referir a esto luego versículo 26 en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien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 de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Amén. He leído del Salmo, el Salmo 37, del versículo 23 al 31. Dije que me iba a referir al versículo 25 de este Salmo 33. Joven fui y he envejecido Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¡Ah, qué precioso! Aquí hay un cofre grande de tesoros grandes y maravillosos para nosotros sacar de este crof, cofre de la verdad. Joven fui. ¿Qué persona vieja, o de cierta edad, o de la tercera edad, supongamos, no ha sido joven? Nació viejo <risa> Nació como todos ¿No es cierto? Desde el primer día de su vida hasta cuando ahora Ya Ha pasado tantas cosas por su vida Pero aquí dice el que escribió este salmo Joven fui Y he envejecido ¿Quién escribe este salmo? Eh, lo escribe David El que era pastor de ovejas El que pasó su juventud en los montes, en los collados en las sabanas ¿ah? que pasó su juventud criando ovejas, cuidando las ovejas en peligros de la noche peligros en el día el mismo que escribió Jehová y mi pastor nada me faltará ahora estaba viejo dice joven fui y he envejecido y dice así esta reflexión y no he visto justo desamparado ni de su que mendigue pan. ¿No ha visto justo desamparado? ¿Y cómo hay personas tan buenas, de tantas cualidades, y que viven muchas veces en la pobreza, en la miseria algunos? Ah, ¿sabe qué? Mire, hay una lección sobre todo. Porque cuando una persona es justa, no es solamente justo por el buen carácter, por ser buenito, cariñoso, no es por eso que es justo. Una persona justa se dedica, desde joven, desde cuando tiene conocimiento de las cosas, se dedica a ser útil. Ve a su padre o a su madre, que está muy atareado, la persona justa desde niño va creando un camino toma la escoba y comienza a barrer o un pañito y limpia los muebles o pregunta mamá, papá, en qué puedo ayudar a mí mis hijos me decían eso ahora ya grande no ahora ya grande ellos hacen, esta, ya ya encasillaron estas cosas y toda persona adulta ¿ah, que ha pasado por eso ya tiene ya tiene en su en su ser en, en su forma de ser ya tiene est, estos parámetros de vida entonces una persona justa no deja que el otro lleve toda la carga su padre, su madre ve su hermano que está haciendo alguna cosa le ayuda o simplemente lo anima ¿ah? desde pequeño ya más adulto toma responsabilidad de los estudios estudia lo que tiene que estudiar ah, se dedica a sus estudios se dedica a su casa se dedica a tener u, u, una buena modalidad en su vida cuando ya jovencito ah, aprende otras cosas otras cosas que son siempre digo esta palabra los parámetros hay ah, la forma de que ya está teniendo para poder ser lo que va a ser después o sea Cuando jovencito, si se deja llevar por el vicio, tabaquismo, alcohol, droga, lo que sea, ya listo. Ya se ve que después va, va a fracasar, a no ser que sea llegue nuevamente a la mano de Dios. Pero después de jovencito, ya pasando para adulto, va al servicio militar y aprende disciplina. Aprende lo que es el sufrimiento del cuerpo para doblegar este cuerpo a la disciplina fuerte que incluso causa dolores y muchas veces heridas en el cuerpo también de ahí sale una persona con responsabilidad con don de mando y a la vez con el sentido de obedecer y entonces luego está pronto con su profesión no es cierto o con lo que él ha querido ser en la vida quiere ser que vender frutas que venda frutas y va a haber que vender frutas hay que primero ir a recogerlas buscarlas o comprarlas para después tener todo listo para venderlas todo es disciplina, todo es trabajo ya aprendió que así es la vida y aquel que estudió estudió las diversas profesiones electricista, mecánico ingeniero ¡Doctor! Son pocos los ingenieros, porque vale muy caro la, la carrera, ¿verdad? Pero aquel que de una clase de personas con pocas posibilidades y que es un ingeniero, yo lo aplaudo. Y aplaudo a la familia que le ha ayudado. Entonces, la persona que justa con sus obligaciones, con sus tareas, con su mira, con su norte... Ah, allá hasta el norte, para allá voy, ah, que, ella, que que sepa lo que va a querer o lo que quiere, que justa con sus amigos, con su prójimo, ah, con todos. Ah, este no es desamparado, ¿por qué? Porque ha tenido una regla de conducta en su vida. No está desamparado que bien lo que dice este salmo 25 perdón salmo 30 37 versículo 25 joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado porque porque ya tiene encasillado ya tiene su regla de conducta de ser ordenado entonces no está desamparado ni su descendencia, sus hijos, sus hijas tampoco Porque le aprendió disciplina, aprendió sus estudios Aprendió la vida que hay que trabajarla Y hay que seguirla Entonces no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Porque también ha seguido el camino de rectitud ¡Qué lindo este versículo! Hay tesoros grandes aquí en este Salmo ¡Ah, sí! Por eso esta mañana de regalos te linda parte de la palabra del Señor. Salmo 37 del versículo 23 al 31. También traje un himno, un himno precioso, que es cuando la persona está, no es cierto, en alguna lucha, dificultad, o queriendo hacer algo, no le resulta, no te rindas. Aquí está para todos nosotros. La batalla Nunca debemos detenernos A tantas trampas Que siempre pone el enemigo En el camino Para quitarnos el deseo más querido Hay que tener gran valentía Y sentimientos Y un corazón lleno a amor Genó de para decir a tanta gente que se pierde Que solo Dios les puede dar lo que o no tiene. Hai tanta gente que se pierde sin saber que hai una fuente d'esperança de i nueva vida. Que fue encarnada para morir por sus pecados En una cruz donde allí fue crucificado Allí murió por ti por mí Frente a aquel pueblo Que le injuriaba y le castigaba sin piedad Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y camina, Para amar Siga adelante caminando, siguen pasos con paso firme caminando sin temor Que aunque adelante habrán tropiezos alrededor Con tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostenerá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino oscuro está, fiel estará. Y con luz te alumbrará, te alumbrará.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 Uh. No te rindas, Dios te da las fuerzas para todas aquellas cosas. Él tampoco se rindió cuando él sabía que tenía que padecer en la cruz, en el Calvario. Allí en el Gólgota sufrió y no se rindió por darnos a nosotros la la vida, la vida eterna Voy a continuar con Efesios Voy a continuar con los los, los consejos que da Dios a los hijos ¿Ah? Mire, hay mucha gente por ahí que, que va a las consejerías Familiar Para que conseja, aconsejen a sus hijos Bueno, y, y pagan caro muchas veces Porque es un profesional Pero un profesional Le va a decir lo que es lo que más o menos debiera de hacer pero no le va a dar el ejemplo no no disminuyo con esto todo lo contrario alabo a esas personas de que ah, me, me da gusto ver esas personas que se preocupan por la familia porque Dios se preocupa por la familia y en estos programas desde el lunes Dios nos ha, ha estado dando una consejería familiar tremenda y gratuita ah si sí. Como dice en Efesios que he estado leyendo Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo ¿Por qué obedecer en el Señor a vuestros padres? Porque los papás tienen mucha experiencia ¿Sabes lo que es experiencia? Que ha pasado por la vida mucho Posiblemente los hijos no están hoy día en la casa En la, en la mañana están estudiando Pero hay muchos hijos que están todavía en la casa Que no hacen nada obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los que no obedecen a su padre y a su madre, le va a ir mal. Y le va mal. Y le está yendo mal. Y los padres sufren. Y las madres lloran lágrimas de sangre. Las madres, que, que, que de, de su vientre salió aquel hijo aquella hija No lo pasan bien Ah, ¿qué dice la palabra del Señor? Entonces, con, con esto que dice aquí que, que es una promesa de Dios ¿Dónde dice esto que es promesa de Dios? Ah, lo dice aquí en toda la Biblia Pero los diez mandamientos ¿Dónde los diez mandamientos? ¿Dónde están los diez mandamientos? Ah, génesis o sea perdón éxodo capítulo 20 ahí están los diez mandamientos y dicen a ah, yo guardo los mandamientos no guarda nada está desobedeciendo a sus padres burlándose de ellos haciéndolo sufrir no está guardando los mandamientos del señor ¿Qué dice en el versículo 12 que del capítulo 20 de Génesis, o perdón, de Éxodo, ah, dicho dos veces Génesis. Pero es que está en el comienzo de la Biblia, los los albores de de, de la de la de los mandamientos de Dios, de, de, de la creación de estatutos y mandamientos de Dios para esta generación. Dice el versículo 12: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso dice, es el primer mandamiento de Dios Con promesa, tiene promesa de Dios de alargar tu día Y que te vaya bien si obedeces a tus padres Por eso dice aquí, en el versículo eh, que hemos leído de, de, de Efesios también, ahora son los apóstoles que repiten esto Ahí antes lo dijo Dios directamente Cuando escribió los diez mandamientos para Moisés ¿Verdad? ¿Ah? Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Ah y también dicen proverbios Ah en proverbio ya ya lo leímos no es cierto El capítulo 4 del versículo 20 al 27 ¿ah? Que dice Dice que Hijo mío está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones ...no se aparten tus ojos... ...guárdalas en medio de tu corazón... ...porque son vidas los que a, las hallan... ...y medicina todo tu cuerpo... ...proverbios capítulo 4... ...sí... ...y aquí habla... ...que hay que inclinar el oído a las razones... ...que no se aparten los ojos de las cosas buenas... ...que, que él tiene que guardar en, en su corazón... ¿ah? ...y que medicina para todo su cuerpo... Y dice que, que aparte la perversidad de la boca y de los la iniquidad de los labios, que la partes y que examine la senda de tus pies. Ah, eso lo leímos. Ah, ayer, antes de ayer. Bueno, todas estas partes. Qué cosa tremenda. Miren, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, también repite la misma cosa. Hijo... Hija, pon atención a lo que tu madre te dice, a lo que tu padre te dice, lo que te diga para bien. Hay padres que aconsejan para mal, pero cuando están en el Señor, cuando están en el camino de Dios, ah, ahí es la cosa es diferente. Y dice un mandamiento también para los padres, la palabra del Señor. Dice Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Hay padres que los dejan sueltos Cuando sean mayores van a decidir Ya no, ya no van a decidir Ya tienen encasillado Ya tienen el sello en su andar y en su experiencia desde niño hasta grande y ya ahora quieren hacer lo que ellos quieren por eso que muchos padres fallan en la disciplina y fallan en la amonestación a sus hijos ¿cuántos hermanos de la iglesia dicen no yo voy a dejar a mi hijo en la casa después cuando esté, esté más grande va a decidir si si sigue la religión o no claro ¿Quién somos ¿Si, es, si lo toma como religión religión Pero si lo toma como el camino de salud espiritual. De salvación del alma. El camino de la salvación. Haya diferente. Enseñales el camino de la salvación. Jesucristo dijo yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al padre sino por mí. enséñale a tus hijos. Padre, madre. Si ustedes no van a estar sin culpa. Si sus hijos... Van por el camino errado porque no supieron ustedes de tomar las riendas de sus vidas y dirigirles bien háganlo es el consejo de dios es el consejo familiar es una consejería familiar que dios le ha dado durante todos estos días de esta semana en su programa manantial de fe y verás como decía el salmo 37 el versículo 25 Ah, joven fui envejecido, pero no he visto justo que su familia sea desparramada, ¿ah? ni su descendencia que sea mal agradecido, y que haya tomado el mal camino. Ah, sí, que Dios te bendiga. Amén. Él va contigo al paso que puedas andar. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios de gloria, Señor Jesús, Usted es el Rey de la gloria, el Todopoderoso, el que nos desea tanto bien en nuestras vidas. A Usted yo clamo, Señor, y dirijo mi oración en esta mañana, con toda mi fe y con todo mi corazón, Señor sobre aquellos que han escuchado en esta mañana. Y si alguien está siendo redarguido por alguna culpa en sus hijos, en su familia, en sí mismo, que así sea, redarguya sus corazones. Pero dele, Señor amado, la dirección para que puedan, Señor, en alguna manera resarcir o ahora cambiar de rumbo en sus vidas. Santo Dios Usted es el Dios que escucha mis oraciones Y responde mis peticiones Por eso se lo pido Señor Por tantas familias que están sufriendo Están despedazadas estas familias Señor Por el odio Por por, por el rencor Por los malos tratos Por aquellas cosas que hieren Y aquellos vicios Terribles que llevan a la perdición oh amado dios tenga misericordia dele la salida que entiendan ahora señor que comprendan y entiendan ahora señor que su camino es el mejor camino para esta vida y para la futura la vida eterna los dolientes y enfermos sean tocados ahora por la enfermedad que tengan al corazón al páncreas al hígado a los ojos a la vesícula el cuero cabelludo que tengan enfermedades a los huesos a los riñones, a la vejiga Señor amado, a todos sus órganos, toquele con su mano poderosa porque usted Dios de gloria que le da la sanidad por fe, por fe sean sanados y libertados y bendecidos en el nombre de Jesús, amén y amén Señor Jesús también le convido a la iglesia, venga la iglesia, vaya a la iglesia, deje todas esas cosas que le amarran, pídele al Señor que lo liberte y vaya a la iglesia, porque no crea que así, porque está así, va a ir todo bien, no, busque la bendición del Señor. José Victorino Lastarria, 630 es el lugar donde nosotros adoramos al Señor, hoy tendremos un maravilloso y precioso culto Al asocio de la noche Este pastor, el reverendo Luis Salvear Se despide y también le espera Allí en la iglesia Y a todos nuestros hermanos y hermanas de la iglesia Un grande saludo cariñoso de su pastor El reverendo Luis Salvear Amén